pero preocupante estamos aquí en el predio donde funciona la radio municipal de Toay y la escena que se ve es la antena caída eh, totalmente caída y por supuesto rota cada uno de los tramos que tiene esta torre y esta antena eh, caída porque en este caso eh, lo que tenemos como información para decir y poder confirmar es que un caballo se enredó en las riendas que tiene la antena y la dejó en el piso, directamente la tiró completamente. Esa antena, parte del tramo de esta, de esta torre, cayó sobre la radio municipal. Eh, está más decir que no está al aire, por supuesto, la, la radio municipal... Y anda el caballo que por lo menos creemos que puede haber sido, es, es un caballo suelto que entró a este predio donde está este, la radio municipal. Estela Maris Pedraza es la directora de esta, de esta radio. ella mi, Mínimamente, Estela Maris, contanos este, qué fue lo que pasó, más allá de que están, están en un proceso de denuncia y demás. Buen día. Hola, ¿cómo estás, Maurito? La verdad que estoy conmocionada porque... es. Muy doloroso para los que hacemos radio ver esta situación, pero bueno, que ha intervenido ya la municipalidad, por supuesto. Esto pasó ayer a la tarde, Ajá. siete y media, ocho menos cuarto de la tarde. Eh, el tema de los caballos en la ruta y el tema de todo esto que trabaja intensamente la municipalidad y la responsabilidad de los propietarios de los mismos. Así que, bueno, el animal ha entrado y en, en, vos viste cómo es el animal y sí. ha enganchado una de las riendas de la radio donde la enganchó desestabilizó todo y claro. se cayó todo es muy doloroso para nosotros yo y el estoy aire, porque, ¿por qué? No, no para sí. nada bueno estamos esperando que va a llegar el, ten, este, el antenista y todo sí. y poder solucionar que gracias a dios no pasó nada con nadie porque había personal trabajando este, los serenos y es muy conmocionante esto eh, es el momento que estamos súper amargados, pero bueno, gracias a Dios no pasó nada. Y, y pedirle a, a los propietarios, que es un trabajo que hace intenso la municipalidad constantemente, y que pasan estas cosas. Gracias, dentro de todo lo malo que podemos no ha habido ninguna, ningún hecho con algún auto, por ejemplo. O se imagina que estamos acá en la ruta, es constante la cantidad de, de automóviles, pero eso es lo que pasó. Estamos, por supuesto que se han hecho las denuncias pertinentes y en eso está trabajando el señor Intendente con su grupo de trabajo y la parte de prensa. Y bueno, nosotros estamos aquí, este, en un rato ya van a venir, a, a porque han venido recién a sacar fotos y a, y a hacer todo lo que hay que hacer. Exactamente, y, y bueno, conmocionados, súper amargados, pero bueno, esto, sí. Ha, sí, ha pasado. ¿Cuándo no podrían volver al aire? No sabría decirte porque el andenista que se dedica a esto está de viaje, llega esta noche, y, pero en lo mayor tiempo posible, en menor tiempo posible, este, seguramente si Dios quiere ya vamos a estar al aire y... Y bueno, pasando este mal trago. Y ¿Hay una denuncia en trámite respecto a estos caballos? Ese, ese tema yo no te lo puedo confirmar en estos momentos porque sé que todo actúa la abogada y toda la parte jurídica de la municipalidad estarán en estos momentos. Eh, tratan de en lo posible de poder... Este, nosotros todos los que trabajamos acá, te imaginas que es un golpe... Bueno, es muy amargante, pero bueno, son fierros. Es, es el momento que hay que pasar. Pero decir nuevamente, indicar nuevamente la irresponsabilidad de la gente. Eh, ustedes que viven acá y que están constantemente recorriendo, también han visto enorme cantidad de veces el tema de los caballos sueltos, o sea, se llevan, se explican muchas y todo, pero seguimos con esa irresponsabilidad. Bueno, ahí lo tenés, esto ha pasado ayer a la tarde. Bueno, le lamentamos mucho, no, ojalá no, no, que no. puedan volver al aire prontamente y que cuadren los caballos. Si Dios quiere, sí, y bueno, este. Gracias por, por, por venir a compartir. No, no tengo ganas mucho de hablar, pero bueno, son amigos, una... estamos como este, conmocionados con esto. Pero gracias a Dios no ha pasado nada. Sí, muchas gracias, Maurito, gracias. Bueno. Ahí escuchamos. Mínimamente la voz, queríamos tenerla, la voz de Estela Maris ella es directora de esta radio municipal. Repetimos la información, un caballo enganchó las riendas de la antena de radio municipal de Toay, tiró la torre, por supuesto, con sus dipolos y sus antenas. El caballo está dentro del predio donde funciona esta radio municipal. Hay una denuncia, seguramente hay una denuncia en trámite y la gran responsabilidad de los dueños de los caballos que no solamente eh, dejan que entren a este lugar, sino que andan eh, por las avenidas y por las calles de Toay como anda cualquier vehículo lo normal, así que eh, no pasó nada, simplemente que se cayó esta antena, no hubo heridos ni muchísimo menos, sí que no está al aire de radio municipal y no saben hasta cuándo este, va a estar, cuándo va a estar arreglada esta antena nuevamente, que por lo que vemos este, se ha roto bastante, por lo menos algunos tramos de, de los fierros de estos que componen la, la torre y después cada uno de los dipolos que hace funcionar la, la radio. Así que una situación bastante, bastante angustiante para los trabajadores de radio municipal. Eh, bien, Mauro. Eh, excelente la cobertura, son 9.40, nos estamos despidiendo. PTM, vos te quedás para Radiocracia también. Sí, por supuesto, nos disculpen, nos extendimos un poquito, ah. pero esto lo queríamos contar porque es importante.